Reviewes el 107.3 de la frecuencia modulada o trablies de www.radiocuca.org esto palabras extrañas. Hoy vas a sentir la moza te robo con flores de Brian Aldis. y lo por casualidad mientras quitábamos la mesa del almuerzo a tu cuento Mario puso el tazas del café en el escurre platos y abrazóme ay el mi inteligente ¿cuándo empezaste esta mañana mientras yo hacía las compras asentí sentí con una sonrisa sentíame bien disfrutaba de los osos rumacos llenos de placer y entusiasmo. Marion ya maravillosa. Siempre puedo confiar en ella. No sé si es entusiasmo ya muy auténtico, puesto que, después de todo, la ciencia ficción no le interesa demasiado. Pero no me importa. Te llena de amor. Ya lo mejor, por eso y presta la suficiente solidaridad como para sentirse francamente feliz cuando tengo otro cuento en marcha. —Supongo que no me dirás de qué se trata —preguntó indirectamente. De robots. pero no me decirte más que eso. —De acuerdo. Anda a escribir un, un, un poquín más, mientras le llamo de algunas cosas. —Tenemos diez minutos antes de salir, ¿verdad? Teníamos la intención de visitar a los Carr, los nuestros amigos que vivían en el otro extremo de Oxford. A pesar de apellido, los Carr no tienen coche y pensábamos llevarlos con los dos niños a dar un paseo para celebrar la ola de calor con una merienda campestre. Cuando salía de la cocina, el frigorífico volvió a cargar. ¡Ahí está otra vez! Dice amare un sombrío. Di una patada, pero siguió gruñéndome. Nunca lo siento hasta que me lo fais notar. Y como dice, nada la perturba. Qué maravillosa. Un magnífico reconstituyente nervioso. Por excitante que yo la encuentre. Tengo que conseguir un electricista para que venga a revisar, dije. No siendo que te preste el ruido. ¿Tartajando de inyectricidad como, como un robot? Suspiró Mario. Sí. Tiré para la sala, comedor, escritorio. Nicola estaba echada sobre la alfombra. Sola ventana. Colocada en una postura absurda. Con la barriga al sol. Arriméme a ella. Y rasquéla distraídamente para hacerla ronronear. Ella sabía que yo lo disfrutaba tanto como a ella. Parecía Samario en algunas cosas. Y en ese momento sentí mi satisfecho. Prendí un cigarro Van Dijk y volví a la cocina. La puerta de atrás estaba abierta. Por una vez. dice acostándome en el marco voy contarte el argumento no sé si vale la pena cabalo ella miró para mí crees que va a llorar si me lo cuentes a lo mejor ocurrese de alguna sugerencia a lo mejor a lo mejor pensó no un poco acertado que habría sido pedirme consejo cuando la comida salía mal aunque soy experto en algunos platos Nada más respondió. analizarles ideas nunca es un bien mal. Cierto personaje escribió un artículo impresionante sobre la generación de ideas del curso de una conversación. Fue un alemán del siglo pasado, pero no me acuerdo quién. Von Clause, pienso. A lo mejor comentértelo. Pesaría me llevarlo a través un día de estos. Apuntaba que yo muy raro el hecho de que podamos sorprendernos a nosotros mismos con lo que decimos en una conversación y también escribiendo. Y los dos robots no te sorprenden, tan demasiado usados. A lo mejor convendría dejarlos en paz. Igual Jim Ballard te ha no cierto, son como sombrero viejo, ruinos de tanto uso. Cómigo el cuento. Teche entonces de escribir el bulto y contéilo. Xenivers, un planeta similar a la Tierra, declara la guerra al un. Como se trata de una raza de largísima vida, el prolongado viaje hasta la Tierra no lleva problema para ellos. Ochenta años no son más que un breve intervalo. Para los terráqueos, por embargo, Son toda una vida. Por lo tanto, para llevar a cabo la guerra con Exnivars, ves he obligados a emplear robots, criaturas fermosas y mortíferas, ensimunches de las grandezas y de los defectos del ser humano, furgulen por medio de baterías solares, la su duración y eterna, y tan dotados de computadores en miniatura, capaces de sobrepasar el pensamiento. ...de cualquier ser protoplasmático. Unvíase una armada... ...de naves espaciales... ...cargáes con estos robots... para atacar a Ixnibals. Con la flota... ...va una fábrica... ...cuyo personal consiste en robots... ...capaces de reparar a los oscollacios... ...y con toda esa fuerza automática... bate bien la más terrible arma creada. ¿Da qué capaz de hacer... ...que todo lo exigeno de Ixnibars... queda presado en las rocas... ...en forma tal que la atmósfera del planeta... ...seguía respirable en poquesores. horas. Allá va la flota inhumana. Unos 20 años después... ...una flota extraterrestre llega al sistema solar... ...y rocía la Tierra, Venus y Marte... ...con polvos radiactivos. Con lo cual Pérez, más, más o menos... el 70% de la humanidad pero nada en un detiene a la flota robótica y al cabo de 80 años llega al Sol Blanco la arma antioxigenante resulta asombrosamente efectiva todos los habitantes del planeta mueren por asfixia inmediata y el planeta cae en manos de los dos conquistadores metálicos los robots aterricen Transmiten por radio la noticia de su triunfo y pasen los 10 años siguientes, nayera de enterrar cadáveres. Cuando el mensaje llega al sistema solar, la Tierra está recuperándose de los ataques fríos. Los hombres están muy interesados en la conquista del mundo distante y piensan enviar una pequeña nave a averiguar qué hielo que ocurre en Disney Wars. pero sienten alguna inquietud tocando a los robots guerreros que ahora son dueños de ese planeta y envíen una nave tripulada por humanos con dos pilotos en estado de vida al Por desgracia la nave desvíase por un, terror, un error técnico. Lo mismo pasa con la segunda, por embargo una tercera quien a llegar. y los dos pilotos de bordo, Graham y josca salen del estado de congelación a tiempo para conducir la nave en un percorrido de inspección a través de la atmósfera respirable de Ixnibars. Tras, o, tras otros 80 años de viaje, en estado de hibernación, llegan de nuevo a la Tierra, con 10 meyes. Estes amuesen un mundo cubierto por enormes ciudades robóticas, en el que se desarrolla una tremenda actividad tecnológica. Estos desastres resultan alarmantes. Por embargo, hay otras cosas que tranquilizan a la Tierra. Al parecer, los robots guerreros escogieron la paz. Más de una semilla tomada con lentes telescópicas muestra a robots solitarios dedicados a recoger flores en los montes del planeta. Un primer plano especial ya reproducido por todos los medios de comunicación para alegría de la Tierra. Nel besa un robot de tres metros y medio de estatura pesadamente armado con los brazos cargados de flores. Ese tiende a ser el título de mi cuento. Robot con flores Mario ya acabara de llevar los platos Y estábamos en el pequeño jardín trasero Contemplando tranquilamente el vuelo de los pájaros Sobre el tejado de la vieja iglesia Nicola salió a su con nosotros ¿Así no acaba? Entrugó Mario No, falta una ironía. Es instantánea del robot con flores malinterpretada. Ejemplo de falacia patética, supongo. Los robots están obligados a destruirles flores, pues éstos alienden oxígeno y pon No tienen la costumbre humana de apreciar la belleza, sino el vicio robótico de prácticos a práctico abondo En pocos años vendrán a barrer a los terráqueos de la Tierra. Dentro de la cocina, el frigorífico volvió a cargar. Deba hacer un comentario tocante a eso, pero contúmeme para no perturbar el soberrostro de Mario, ayumado por el sol. Un final sorprendente, observó ella. Parece un buen argumento, pongo en tu decente, aunque me parece que no responde mucho el tu estilo. —No sé por qué, pero no me decido a terminarlo. Parece un poco ese cuento de Paul Anderson que tanto te presta. Epílogo, hazme que se llama. —A lo mejor, todos los cuentos de ciencia ficción acaben por parecerse ante sí. También tienen algo de un cuento de Harry, en el La guerra contra los robots. —Si lo escribió Harry, no puede ser malo —comentó ella—. Dando una broma frecuente entre los dos. Ya podía haberlo escrito yo. Añadí. Para completar la cita. Pero no por eso. Por lo que no lo quiero terminar. No es yo por eso. Por lo que no quiero terminar. Robot con flores. A lo mejor Fred Paul. O, o Mike Moorcock. Al contrario. lo publicable. Pero a mí. Desilusioname. Y no solo porque sea un, un plagio Una vez dijiste que a ti no te escapa ningún plazo, que por reconocerlo por la falta de fuerza emotiva. Las carpes esnalaban entre los fuelles de lirios acuáticos que adornaban el mio pequeño estanque. Tanto Nicola como Mario observábanlos con interés. Ya dije que los dos se parecían. Miráles con ciño y con cierto enfado. Este último comentario amosaba que Marion sostenía la conversación solo por darme el gusto. Faltaba mi fuerza emotiva. Debiste preguntar por qué me desilusionaba. Eh, sí, sí. Si queremos recoger al Oscar, tendríamos que salir ahora mismo. Tan a punto de darles dos y veinte. Estoy listo. Yo tardaré apenas un minuto. Besóme y marchó Ella estaba no cierto Yo tenía que solucionar ese problema Por la mi cuenta De lo contrario Ense más me iba a sentir satisfecho Senté ante en toda la gata Para columbrar a los pecesinos Mientras tanto los pájaros trabajaban sobre la iglesia Para alimentar a la soprole Nada más podrían disfrutar De unos pocos veranos en cierto modo lo que yo deseaba decir no era lo que deseaba decir a Marion y por una razón muy especial eso formaba parte de mí pasar muchos veranos deliciosos con muchas moces amantes y ahora ya mario Marion la más belguera de todos aquella con quien me sentía más a gusto con quien podía decir más libremente lo que pensaba Por esa razón no quería abusar del privilegio y necesitaba reservarme de algunas cosas. De la mi reticencia a decir más de lo que he contara. No pude revelar que en mi presente estado de felicidad aquella historia de robots nada más me inspiraba disgusto y que debía seguir inspirándomelo por mucha destreza que pusiera la escribila. No había guerra en el mi corazón. ¿Cómo creyer entonces en, eso, en una guerra interplanetaria, con todos los osos imponderables e imposibilidades? Si me mecía una criatura tan suave y merguera como Mario, ¿por qué ese deseo de traficar en réplicas metálicas y desalmadas del ser humano? Y nada no más, ¿y que la ciencia ficción no era un producto de la naturaleza y guerrera del ser humano? Así no lo parecía, pues de mis propias novelas trataban principalmente de cosas sombrías, como reflejo de la infelicidad que reinaron en mi vida hasta la afición de Marium. Pero esa declaración y era también de algo que no podía expresar con ligereza. De pronto, al que esa idea de los robots cargados de flores, Y era un mensaje de la miosique. Esta ordenábame cambiar el rumbo de los míos temores armados. Al de aquellos versos de Shakespeare: La túnica sedeña del armario y viace. Ahora hallé la armadura la que medra. Y era tiempo de que guardara la mió ficticia armadura y rescatara la túnica de seda. La miel sí que daba falta de armes, pero el mío temenoso no suyo completar la historia haciendo que los robots se preparen para tiempos más arduos, toda ficción y en una racionalización similar de las batallas internas. Pero, ¿y si mi época conflictiva finala ya? A lo mejor, aunque nada más fuera momentáneamente. ¿no era obligación mía optar por dejarme mientras fuera posible? ¿no debía ofrecer la mía gratitud a los dioses y a los míos pacientes y actores solo a forma de un cuento optimista? Sí, tenía de facelo mientras pudiéramos mostraros siquiera por una vez que el futuro, a lo mejor valía la pena. ¿no era difícil de más No era difícil de explicar y tenía bastante sentido como para que yo necesitara explicarlo. Levanté dejando las gatas patarradas un tal estanque, donde echaba de tanto en tanto de alguna esperanza a usar paso. la las cocinas contra el estudio y empecé a sacar de los bolsos lo que no me hacía falta, para cambiarlo por lo que realmente necesitaba. con la mente puesta en la merienda al aire libre. Y en un día hermoso, cálido, despellao, casi por completo, Charles Carr y yo, íbamos a tener ganes de tomar cerveza frío. La otra pareja, encargaríase de las provisiones, pero no la imperiosa necesidad, de asegurar las reservas de cerveza. Mientras sacaba cuatro latas del frigorífico, El motor de este volvió a cargar. El propio aparato estaba viejo. No tenía todavía diez años de uso. Pero no se puede pretender que una máquina dure eternamente. Nada más una ficción. Uno puede enviar una máquina animada una nave de papel para que atraviese papílicos años y luz y jamás se fallará. De ellos se encarga la sique. A lo mejor, si un no empecipiaba a escribir cuentos optimistas, la psique, alentada por ellos, diera a empezar de un modo optimista, como diez años en antes. Marion bajó la escalera. Estoy buscando un poco de cerveza, me dice, Cambiase el vestido retocado la pintura de los llavios. Y era precisamente la triba de moza y sin la cual un picnic. completo. Jamás mostrarías encantadora con los niños de Oscar. Creo que en el auto hay una bralatas, dicho. ¿Y qué era lo que no te gustaba del tu cuento? <ríe> Echa a rir. Eh, No te preocupes por eso. Parecía me demasiado divorciado de la vida real. Eso y esto. Recogí las lates Y marché por la puerta, rodeándola con un brazo cargado de cerveza. ¿Cómo vivir en sin ti?» Recité. ¿Cómo privarme de la tu dulce charra, del tu amor querido? Adán a Eva, yo a ti. Eh, ¿Tuviste tomando cerveza, Adán? Déjame buscar en mi bolso. ¿Qué quieres decir con eso de que el tu tú estaba divorciado de la vida real? Y nada no, no tenemos robots, pero sin frigorífico que tiene ideas propias. Exactamente. Y en ese caso, ¿por qué no poner el frigorífico en un cuento de ciencia ficción? Y este sol maravilloso, y a ti, en cuenta de un puñado de robots en sin gracia. Mira esa gatina peluda, que anda queriendo pescar las carpes. Ella no tiene idea de que el día de hoy no durar siempre. ...de que el resto de la subida... no tiende a ser una tarde dorada. Nosotros sabemos que no va a ser así. Pero sería un cambio saludable... ...escribir un cuento... ...sobre esta dorada transitoriedad... ...y no sobre los siglos enteros de angustia... ...y de total ausencia de oxígeno... ...de gatos... ...y de mujeres adertives. Salimos de casa. Cerro la puerta... seguía marion es contra el coche Debemos llegar un poco tarde ella ech a rir adivinando por tono da mi voz que todo aquello era una especie de broma anda eso en un cuento dicho creo que ella es capaz a ver si lo vais y aunque sonría les so frases sonaron a desafío guardé con curía la cerveza na parte tercera del coche Y salimos hacia la carretera quemada, de impuestos a disfrutar de la nuestra merienda.